¿Cómo te va Amparo Fernández? Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo, ¿Cómo andas Amparo es la delegada local del Instituto Nacional del Teatro eh, que vivió un fin de semana que fue un colazo, ¿no? Hermoso, una fiesta, uh -huh. una fiesta popular. Se vivió en desde el miércoles hasta ayer que cerramos en el CMC con una eno, con un enorme encuentro de, un, de la comunidad artística, te diría, porque fue eh, a las 16 horas con una obra de, de toay del grupo vocacional desde el andén, en el andén, y desde las 17.30 en adelante, los artesanos y artesanas se convocaron en dentro de las instalaciones del Centro Municipal de Cultura y también fueron convocadas las librerías, las editoriales, estuvo Siete Sellos, la, la editorial de la CPE, la universidad, eh, estuvo Fahrenheit, eh, fue maravilloso porque la gente tuvo toda la oferta cultural que es la que el teatro va, recurre siempre que propone una obra, va, vamos a, a la música, al, a la artesanía, al, a, a que nos construyan la escenografía, el vestuario, a, a, a, a lo musical, a los textos, porque tomamos las obras de ahí. Entonces, en este contexto nacional pensamos y eh, la lucha es colectiva y cuando nosotros decimos que es colectiva no es de la palabra. Es el cuerpo, entonces ese, ese lugar que la gente espera, que es la lectura del acta, donde supuestamente pareciera que lo más importante son los tres ganadores y lo más importante es todo lo que sucede. Más vale, más vale. Eh, eh, vamos a hablar de eso, no quiero dejar de dar la información formal, si bien Ay, sí. abrimos el programa, eh, la obra seleccionada fue Quema Quema para participar en la fiesta nacional del teatro. ¿Se sabe dónde va a ser la fiesta nacional y si va a haber fiesta nacional? Ese es el tema. Sí. Uh -huh. eh, No sabemos, no sabemos no si, sabe, no, no sabemos, hay peligro, bueno, eh, Juan Pablo, es lo que estamos, el, hace un año atrás estábamos en la calle defendiendo la institución, porque había una casi derogación de la ley 24800, que es la ley claro. de nacional del teatro. Mm. Eh, nosotros estamos como sobrevivientes, como los todos los sectores, estamos uh -huh. eh, como casi disfrutando el momento, se diría, que no es disfrutar, no no no, no somos, eh, digo, no estamos fingiendo demencia. Estamos tratando de hacer un encuentro popular y decir, bueno, con lo que tenemos estamos provocando esto y quizás son ratos de felicidad y un momento de fin de semana hermoso que vivió toda la comunidad, no solo la artística, la comunidad, pero no se sabe dónde es la fiesta nacional y todavía sí, terrible, no se habla. Terrible, Pero bueno, te quiero decir que a esta altura nosotros sí sabíamos dónde era la fiesta nacional, porque claro, la gestión de la fiesta pero por merece meses de organización mm, sí, sí, sí. Sí, eh, y todavía no está. Desde ya, esa fiesta que hasta supimos disfrutar también en Santa Rosa en otro tiempo, es, ese encuentro también inolvidable. ¿De hace qué, qué año fue? ¿22? 22, saliendo ¿no? de la pandemia. Uh -huh, claro. Bueno, además el jurado eh, que conformaron Sergio Lupardo, eh, Santiago Ferriño y Soledad González, dio menciones especiales al trabajo actoral de Sebastián butafoco de Juliana Salamone y de Claudia Lucero. Eh, a la composición coreográfica y diseño lumínico de Agustina Paul berro y les dio premios a, la, a otras obras que fueron el segundo puesto a Diario la Obra y el tercer puesto a OS para no morir. Bueno, como vos decías, eh, lo importante también para nosotros, por supuesto que también es un reconocimiento a las personas, a los colectivos que intervienen en las obras, también el reconocimiento de un premio y demás, pero lo que pasó alrededor, porque se percibía eh, las salas llenas, el... Y con cualquier persona que se pudo hablar que, que participó de un lado del otro Del mostrador, vamos a ponerlo en estos términos eh, Había una chochera generalizada ¿Te sorprendió un poco o, o creías Que claramente iba a ocurrir eso que ocurrió? Y eh, desde hace desde Por lo menos de, Lo que intenté hacer desde la gestión O desde de esta propuesta Que yo me presenté a concurso con, con esta representación Y cuando quedó seleccionada La propuesta mía era que el teatro se convierta Que vuelva a ser popular Eh, que escapa de mil las propuestas que se presentan porque esos eh, vienen de las grupalidades, pero sí esta apertura a la sociedad donde la, fi donde la fiesta sea un donde la fiesta sea fiesta popular, porque el teatro nace eh, cuando hablamos de los clásicos de Shakespeare que todo el mundo cree que ay no lo vamos a entender que habla sobre tragedias que todo el mundo entendemos sí. la muerte, el de sexo, la del claro. miedo, el de se hacían en anfiteatros para miles de personas. No se hacían para 40, 30, 20, 2... Eh, igual escapan a los públicos, nosotros tenemos alas de público reducido. Pero las propuestas eran... Se pensaba en toda la gente porque el teatro era divulgador y el teatro era fiesta también. Y a, y a partir de eso, de esa divulgación y esa especie de divulgación fiesta que se hacía, eh, se te, tenía este carácter que después, esa emoción que sucedía, porque lo más importante es lo que se queda a la gente después la escena y en el pulgue ese es aquí ahora que se comparte es, es es hermoso, es muy bello, pero lo que vos decís es el después. Y ese después hace mm. que a vos te queden ganas de ir a ver a otra obra. Claro, que haya otro, o, y, otra otra obra, salía, otra fiesta, otro otro momento así, ¿no? Más y vale. y salían, eh, mm. Juan Pablo salían de una obra y por ahí gente que se quedaba sin entradas, decía, bueno, y por eso enojaban y decía, bueno, pero ¿cuándo es la otra función? ¿Y a dónde claro. es? Y salían corriendo y era hermoso porque la gente y los teatristas estuvieron La verdad, a la altura, porque yo te quiero decir que esas funciones no fueron pagas, no son pagas. Entonces es brindarle también a la gente, de parte de la comunidad teatral. Hay una generosidad hermosa de, esa, de, de la es comunidad. Es decir, eh, ta, también los artistas pusieron su, su parte para que eh, pudiera haber esta confluencia popular. Eh, es decir, la entrada es gratis porque es gratis, por una serie de cosas que tienen que ver con la organización y con la decisión solidaria, lo podemos decir así, de, de los artistas. ¿no? Y porque ellos y aceptan, artistas. porque... Eh, tácitamente, cuando nosotros decimos vamos a hacer la festival el Festival Provincial de Teatro y la entrada es gratuita y ellos se anotan, entonces están aceptando y están colaborando y están diciendo, sí, yo voy a regalar mi entrada, yo voy a regalar mi trabajo, pero no lo están regalando, lo están compartiendo, que es totalmente distinto no. a regalar. Están queriendo que... Porque en esto, Juan Pablo, sabes lo que se vio, ampliación de públicos. Había gente en las salas, te aseguro, que nunca ¿Seguro? había ido en la teatro. Uh -huh. eh, eh, leía el comunicado de la municipalidad, que, que por supuesto la municipalidad también hace sus comunicados destacando su rol y demás, porque es, eh, es legítimo que lo haga. Eh, pero señalaba especialmente, no sé si esto estuvo medido de alguna manera o es un poco al alboleo, que también vale, pero como que había mucha juventud de, de presente, ¿no? No, no, sí, es uh -huh. exactamente eso. La sala, es más, al jurado, que era el jurado... Eh, la jurada de Soledad González, de Cutralcó, uh -huh. eh, destacó esto. Claro, que, ella vino como... Su... Era un sapo de otro pozo. Esa, que, era la no, extranjera. Claro. Eh, y decía que la había asombrado y sorprendido muy gratamente todo lo que había pasado en esta fiesta desde las salas llenas. Salas llenas y con público afuera, porque no es lo mismo sala llena, cerramos y ya llenamos una sala. No, con público renegando afuera, diciendo, ¡eh! Claro, ¿Por qué? Claro. No, no tengo... Y la presencia de juventudes y de público, es fue mucho público joven, pero además fue mucho público que por primera vez había llegado al teatro y se lo pudo ver y se lo pudo reconocer porque aquellos que estamos haciendo teatro no habíamos visto pero viene creciendo, por lo menos desde la primer fiesta que se hizo, eh, que hice desde de esta gestión y, y se hizo en pico se empezó a, a, a, a, ver, a notar esto, y este carácter popular, y esto de hacer esta, este cierre, que antes se leía un veredicto en una sala. Claro. No, no era sí, sí. esperar eh, nerviosamente. Hoy es un momento artístico también, y un momento de, de comunión. De comunión y comunidad. Mm, que la, la comunidad mm. tiene comunión. Mm. Y entonces eso también... es eh, abrirse y que los y las grupalidades haciendo notas y las grupalidades incentivando desde sus lugares también porque la comunicación estuvo y desde sus lugares invitar eh, cada, cada obra de cada obra ponía eh, cuando reforzaban desde la comunicación e invitaban a su gente a sus barrios a sus a sus grupalidades a acompañar y eso eso es indiscutible eh, pero también es gracias a los trabajos que hicieron la gente decidió ver otros porque si esos trabajos no hubieran invitado y la gente no acompaña Más vale. y queda esa llamita prendida también para la próxima vez que no se sabe qué será, cómo ni cuándo pero hay una próxima vez del teatro todo el tiempo estamos charlando con Amparo Fernández como delegada local del INT de la fiesta del teatro del fin de semana en ese marco eh, hubo un reconocimiento a Edith Gazaniga en el Teatro Español del, de que del que todos y todas también hablaron bueno Edith es una laburante de, de, de del teatro de hace muchísimo tiempo, siempre con la misma pasión, y ha tenido últimamente una visibilidad que quizá en el, en el resto de tu, su trayectoria no no, no, no era tanta como, como le ha tocado con distintas obras, también resultó reconocida su obra como seleccionada. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pasó a vos en, en ese momento? Eh, el Instituto prepara es, es, esa trayectoria y reconoce, porque es un... Es, fue, esta decisión de, de reconocer a Edith en su trayectoria Es lo que vos decís No, no lo decide el instituto, lo decide la gente eh, Y en esto que vos observás de, de, de la trayectoria de Edith Es en cada lugar, eh, cada pueblo donde vas eh, El recibimiento que tiene Edith Por su trabajo social, por su trabajo de teatro transformador social Los trabajos que, está, que presenta siempre Y que son comprometidos con, siempre con la coyuntura Eh, y la generosidad a la hora de hacer teatro el, la forma de hacer y esto que vos reconoces de Edith que, que yo también lo puedo ver ahora que desde un tiempo esta parte todos estos, todos estos trabajos han sido eh, incorporando gente que ella pertenece al grupo Andar incorporando gente de, de, de todos los lugares a, y, y, y, y, y, y gente viniendo a buscarla y ella recibiéndolas y alojándolas con eh, Y siempre buscando la forma de teatralizar y de buscar la, la manera de llegar a partir de una obra de teatro. Bueno, en Quema, Quema se vio. Y yo les, les digo, yo no, no tengo que ver con los criterios que el jurado uh -huh. seleccionó y no sé, digo, y pueden ser debatidos o no, qué sé yo, pero estuve en esa función. Fue maravillosa. Fue uh -huh. eh, una función donde se lloró y donde se rió. Y donde nos pasó de todo digo y cada vez que bajo al teatro y salís con la piel como como, como en carne como en llaga viste que si queaba oh, tanto pasó acá y, y con un trabajo tan simple eh, occís cuál era la pretensión de esta obra a ver qué pretendían estos tipos ahí que armando ¿qué pretendía ya sol la ¿qué que quin hacer ¿Qué, qué quisieron hacernos esto? Sí, sí, engramparnos y, con esto. Y, y aparte yo recuerdo, bueno, el proceso Armando es, es, es compañero nuestro a, acá vivirlo, en el que yo me quedé con las ganas, detrás re, re, reboté en la puerta por un lado significó como me dijeron, bueno, es una buena noticia porque no me y eso que llegué temprano y todo, o sea, muy temprano. Quedó repleta la sala. Eh, pero decía eh, en, en el proceso ese Por un lado, para destacar de, de Edith su profesionalismo y su cariño, que son dos cosas que está buenísimo que vayan de la mano. Eh, pero además, Armando, lo recuerdo haber comenzado ese proceso de quema. Quema auténticamente como un pibe empieza un juego cualquiera. Estaban jugando en el inicio de esa obra y mira los vos. A ver, eh, tenemos a alguien que nos eh, habla, nos dejan un audio. A ver, escuchamos. mira estoy ¡Apa! yendo al club y <risa> estoy escuchando a... Um... A Amparo Fernández. Y realmente paré el auto y digo, ¿cómo no voy a, a mandarle un abrazo grandote, grandote a Amparo, que te encargo que cuando termine la entrevista se lo des? Porque realmente fue una de las personas que impulsó esta esta fiesta, que le puso corazón, ganas, eh, compromiso, de todo, de todo. Que es extraordinaria y que, que ella es una de las tantas personas que han influenciado en muchas otras para que para que se inclinen por el teatro y para que el teatro en santa Rosa sea lo que es así que un, un abrazote inmenso inmenso inmenso amparo que que la queremos muchísimo Bueno, buenísimo. Gracias, viejo. Así le decimos, Armando, nosotros. Eh, la hiciste lagrimear, acá está, de, de vuelta. Encima de después de la obra, ahora otra vez. bueno ah, Un abrazo enorme, un abrazo enorme. Es un, en una persona bellísima, Armando. Eh, lo queremos mucho. Bueno, buenísimo, Amparo. Bueno, eh, eh, nos recomponemos, si querés, eh, y te invito a, a pensar lo que viene. Eh, tanto en... En el pago chico, ¿qué es posible de todo esto sostenerlo y cómo? ¿Y, y qué ¿qué esperás para la otra incertidumbre, la que hay del pago grande, digamos? ¿Qué o qué crees que nos toca hacer como comunidad? Y en el pago chico es eh, abrazarnos como esto que te, esto que te dice Armando abrazala después, es abrazarnos. Abrazarnos cada vez que nos veamos. Y esto que sucedió ahora, eh, y vos nombrabas a la municipalidad, y sabés que la municipalidad cuando tuvo la decisión otra vez de... Porque en la, en la fiesta pasada, en la 2023, se hizo acá también. Sí. Y cuando el instituto no es, no tenía un peso para hacerla, eh, tuvo la decisión política de que si el instituto en marzo se caía, eh, eh, se quedaba con la fiesta el instituto y le iba, tenía el compromiso de hacerla, uh -huh. cuando ellos dijeron bueno, pero después no sé, porque si no va a haber instituto, no va a haber fiesta provincial no vamos a tener esta gestión estamos hablando de lo económico también, ¿no? que, que esto implica mucho sí, obviamente eh, y, la, y el, la, las cosas suceden también porque hay una decisión política que en general lo más importante de una decisión política es cómo repartís la torta es bueno, así. y cuando nos juntamos eh, con Natalia Lara, la secretaria de Cultura Educación, Deporte y Turismo Eh, yo le planteé la realidad la realidad del instituto era esta, que no sé yo no, no podíamos garantizar demasiado, eh, le empezamos a hablar mucho tiempo antes, del año pasado pero tampoco era el, vos, el contexto, Juan Pablo era inci es incierto, sí, hoy sí. es incierto entonces, digo, como embalar a las grupalidades y después decir no, no vamos a hacer una, y a la comunidad de ofrecer una fiesta pues después decir no, no podés y hubo el compromiso y la decisión política, no solamente de concretarla sino que si por Por si, el, si, por si el instituto no estaba, había el compromiso de que ellos iban a asumir ese, esa realidad. Eh, y eso fue hermoso, porque también ahora el planteo del final de ayer domingo de la municipalidad y de la secretaria fue, bueno todo este público que pasó, que hay números de, de, de un público que pasó, porque hubiera Cinco salas... 5.000 llen... personas es sí. más o menos lo que... Y se quedan cortos, porque Ajá. hubo salas completas, y que toda la gente que llegó después y que no hubo... Claro. Ayer en el andén había, con la obra de toay más de 400 personas en el andén. Lo que pasa es que no se dimensiona, porque el andén <risa> no se llena como un teatro. Sí, sí, sí. Pero era impresionante la cantidad de uh -huh. gente, y empezaban a llegar con reposeras. Y entonces, ¿qué hacemos con este público? Y entonces la decisión es, vamos a pensar estrategias desde... Desde este lugar, pensando en este contexto también, es cómo alojamos a la comunidad teatral pensando en trabajo, en, en, en, en reactivar eh, eh, esta forma de a, a realizar funciones, y cómo también pensamos en este público que se gestó. Vos hablabas de las juventudes, y las no juventudes, y las infancias, no, vale, sí, sí. y la gente y la gente mayor, y la gente adulta que tiene ganas y que no accede. Porque recordemos, no es solamente la entrada gratuita. Cuando uno va al teatro tiene esta, esta cuestión de qué me pongo. ¿No? En, en la piensa en la ropa y piensa en no no puedo, no puedo ir de, de digo que ya no está eso para nosotros y nosotras para otra gente que habita otros lugares piensa en todo piensan uy pero si voy así y por hecho en las únicas zaps que tengo soy y este festival no importa eso no importa que nos encontremos y que tengamos un lugar y que la cultura de verdad sea accesible para todos y todas y la sala se llenó rellenó de, de toda la gente Y no, no, digo, y eso es lo más importante, ¿qué hacemos con el público y qué hacemos con las obras? ¿La volvemos? ¿Volvemos este camino de comunidad? pues no hablamos de uno de otro, hablamos de una comunidad que tiene que seguir caminando junta. Y en este camino es pensar qué hacemos y en qué estrategias pensamos para que esta, vamos a decir, industria cultural siga moviendo. Eh, y Amparo, ¿cuál es la realidad del Instituto del Teatro? Eh, eh, describímelo como si hablaras con alguien que es absolutamente ignora porque también en los vaivenes que ha habido dentro de dentro de la just hubo vaivenes vos decías la ley que se quiso derogar y quedó ahí todo está tecleando eh, hay despidos o no sé si llamarlo despidos o, o, o recortes hasta me pregunto cómo es tu vínculo puntualmente desde lo laboral desde lo salarial contame lo que quieras para eh, desaznarnos si querés a mí y a la audiencia respecto del actual funcionamiento del Instituto del Teatro eh, bueno los los eh, primero es que las fue desfinanciado el Instituto entonces todo lo que tenga que ver con todas la, las líneas de subsidio que era el acompañamiento a las grupalidades que en realidad son Eh, empujoncitos que se le da a la, a la comunidad teatral para decir, anímense, hagan no yo te hablo hoy de una producción de obra era 500.000 pesos ¿qué hace Juan Pablo con esa plata? O, hoy ese subsidio no existe te pregunto, no. ¿de dónde salía ese subsidio? de las asignaciones especiales específicas El... que era, sí, sí, de la lotería de los... De... pero digo, son fondos que siguen estando ¿o no? Sí, eh, están. O sea, este, están, están pero no, se usan para no se sabe qué. Es decir, eh, están, mi ley con la nuestra está aprovecha haciendo, la guita claro. del teatro. Es así y, es con, y es con la nuestra porque esa plata no es de los jubilados, no es de la educación, no es de la salud. Por eso nosotras, bueno nosotros con el INCA, con las bibliotecas populares, eh, el Instituto Nacional de Teatro, éramos eh, instituciones descentralizadas y autónomas y tomábamos decisiones y había un presupuesto que había eh, un activo que llegaba pero la vuelta era mayor Juan pablo claro yo te digo que en cava la vuelta era mucho mayor a la que podía ser en otro cualquier otra provincia la vuelta en bolete, la vuelta en todo al, al a, la, a esta inversión que hace nación era era el doble o el triple lo que se ponía uh -huh. pero que eso vuelta o esa vuelta nunca estuvo y además Por eso es importante que te hable de eso, de los montos. Porque sí, la, sí, ge vale. porque Por la gente dice, uuuh, viste, porque sí, este presidente... El curro del teatro. Claro. Eh, eh, eh, todo es curro. Claro. Ya, eh, básicamente cuando hay que justificar algún tipo de Nad ajuste, eh, todo es curro. ¿A qué teatrista de La Pampa conocés que se dedique solamente a hacer teatro? No, pensemos no, claro y, y ojalá lo hubiera además pero solo no, porque estamos estableciendo como como si fuera un pecado laidad no. o sea, ojalá hubiera no, no, queno que un trabajo que pudiera claro pero yo soy teatrista a mí me encantaría solamente vivir de realizar mi trabajo en cuanto a realizar espectáculos y poder vivir de las de las entradas o de que compren funciones y, y de compartir no tener que hacer otro montón de cosas que hago Eh, para poder nada, abastecer la olla de, de, claro. de mi familia. Mm. Y entonces ahí es donde, cuando hablamos de la dignidad que tenemos nosotros los teatristas a la hora de, y el compromiso que, que, que, que es meritorio, y cuando hablamos de meritocracia no es esto, mm. es, es, yo hago un trabajo y merezco la retribución por este trabajo, no lo tengo por qué hacer gratis, porque, hago, porque además soy eh, transformadora social a partir de mi arte, ¿Por qué mi trabajo tiene que ser gratuito? Porque yo entrego horas de trabajo, compromiso, porque hago reflexionar a las personas. Juan Pablo, ¿por qué se ataca la cultura? porque lo primero que somos apuntados? Sí, sí, sí, y, y ustedes desde acá lo saben, porque somos los que despertamos, somos los despertadores. Entonces, digo despertamos, o, o por lo menos decís hace ting, ting, le, le, le llama la alarma a la gente. Y si lo ven en el sí, teatro, sí, do, lo dos escuchan. Dos cuestiones esenciales. Tienen, eh, todo esto que estás mencionando y todo lo que está siendo atacado. Las culturas, la cultura, las cooperativas, los medios comunitarios, las bibliotecas. Eh, es ahí donde se nutren las, las miradas críticas y sensibles del mundo, que son las que eh, básicamente somos, quieren apagar. Somos las mayorías perdedoras. Siempre. Y entonces en esas mayorías perdedoras eh, aparecemos. Pero esas mayorías perdedoras siempre confluimos en los mismos espacios. Y en este lugar es donde tenemos que repensarnos. Porque si somos mayorías, ¿cómo es que estamos dejando que alguien que es minoría, que no representa a nadie, nos esté ganando la batalla cultural? Si nosotros somos las mayorías, como decís, las bibliotecas populares, las cooperativas, eh, el teatro, el cine... Eh, la música, eh, la danza, estamos en conflicto y somos los que llegamos a los barrios y somos los que realmente hablamos con la gente. Desde acá estamos dialogando con aquella persona que está en el Plan 5000, en el FITE, en, en, en el Bútalo. Estamos dialogando desde acá porque yo te aseguro que del otro lado están diciendo, sí, no, uh, tienen razón o no tienen razón y están charlando con nosotras. ¿Y cómo, cómo puede ser esto? Que no podamos organizarnos realmente y decir... Eh, por eso este, este sentido de la fiesta popular, eh, hay, está buenísimo que haya tres seleccionados, pero poder pensarnos como comunidad teatral y decir, ver más allá del premio, más que vale. eso, es lo, eso es lo sensible, mm. y eso es lo que engrandece a un artista, cuando se ve más allá de un premio, porque se saca el ombligo, Juan Pablo, porque yo puedo decir, este sentirme muy reconfortada por el premio, pero este reconocimiento que se le hace a Edith Gazaniga, Es, no se le hace por un premio se le hace por toda esta transformación que durante 40 años tuvo una coherencia en el hacer, en el decir y en el concretar y en el transformar sociedades que tocó Y eso es el premio. Amparo Fernández, muchas gracias. Por, por, por la charla, por el laburo, felicitaciones por lo que se logró y, y por esas lágrimas también que brotaron ahora mismo eh, micrófono abierto para que cierres esta charlita com, como quieras y, y metámosle también la seguridad del optimismo de que eh, todo lo feo que en este momento nos oscurece el panorama inmediato eh, se va a terminar en algún Absolutamente, momento. bueno, primero agradecer, agradecer a Kermés que siempre está acompañando, que Y como a lo largo de la fiesta, eh, sin, sin de verdad ustedes la fiesta tampoco es lo que es, porque ¿cómo llegamos a decir que tenemos... O sea, ¿cómo llegamos a esa gente y a esas familias para invitarlas a que vengan a compartir la fiesta? Sin el entusiasmo que ustedes le ponen, sin la... Porque no es un eh, pasar una gacetilla de prensa, hay un entusiasmo en la hora de la nota, en la hora de comunicar, en la, en, en, en, en, est, en esta nota que hubo recién, en el llamado de Armando. Digo, todo eso pasó durante la fiesta, no ahora en el final, cuando con el diario del lunes. Mm -hmm. Es durante... Y en el durante, si nosotros no somos agradecidos y agradecidos y agradecidas, y no va a volver a ocurrir. Entonces es agradecer que somos una máquina y cada cual, desde su lugar, ocupa el lugar importantísimo. Y si no está cada uno ocupando ese lugar, el motor, como en el auto, de deja de funcionar. Eh, y digamos, sigamos siendo siempre motor, que no falle nada. Gracias y gracias de este lado a ustedes y a toda la comunidad que acompañó desde el lugar que le tocó. Agradecida y bueno, y también como vos, un, un mensaje de que no es de esperanza, es de realidad. Miremos para adelante y tomémonos de las manos, ya está. Dale. Amparo Fernández pasó por esta fiesta del teatro. que diría María Cacopardo el otro día en medio de la oscuridad? Es uno de los vuelos de esas luciérnagas que hay que seguir contando.